Hola, muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo, bien? ¿Todo vos? bien vos? Bueno, bueno. Adriana, eh, queríamos charlar con vos por este acuerdo en que han llegado eh, con la Comisión de Nacional de Trabajo Agrario eh, por la licencia por enfermedad o accidente familiar para trabajadores. Eh, a ver, ¿de qué se trata esto? Contanos. Bueno, se trata de una ampliación de licencia eh, con goce de sueldo para todos los trabajadores eh, de este punto... Eh, perdón, ¿eh? Sí, sí. Eh, para todos los trabajadores rurales sí que sería que estaría cubriendo eh, por enfermedad o accidente familiar que bueno, en, en lo que sería de, por complejidad media son 5 días y eh, por alta complejidad, complejidad serían 10 días de corrido mm. eh, nosotros decimos ampliación porque antes eran, eran menos días y también se le suma Eh, un día por el tema de la distancia, por el traslado entre internación y demás, se le suma también un, un un día adicional. Uh -huh. Adriana, ¿esto ya rige? Ya está rigiendo, ya tenemos resolución. Uh -huh, bien. Eh, sí, sí, sí. Bien. Eh, y... Y la verdad que es sí. un, un trabajo eh, muy importante de la CNTA, de, de mis compañeros que están trabajando arduamente para para llegar a tener más beneficios para para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Y, y decías que esto se amplió, ¿existía ya este este derecho? Existía, o... claro, mm. existía, pero con menos días. Ah, bien. Muy, muy, eh, sí, de alta complejidad eran, no me quiero equivocar, pero eran cinco días y tres días. Claro, bien este sí. y en qué más eh, están trabajando o, eh, o sea que qué derechos eh, están por ampliar o, o piensan ampliar o bueno este, este bueno mira sí. eh, también salió hace muy poquito con, casi en conjunto con el tema de las licencias eh, una resolución de bancarización es la obligación de todos los empleadores de eh, bancarizar tener bancarizados a los a los empleados Para nosotros eso es algo muy importante porque, bueno, eh, obviamente necesitamos eh, que el salario esté esté en bancarizado para ellos es, es importante. Claro, de, de esa forma acceden también a los beneficios eh, de los bancos. Exacto, sí, claro, sí. los bancos, los mm. préstamos, mm. Poder, y también llevar un control de lo que se le deposita en el momento, porque eso es muy importante, por ahí ellos hay muchos que reciben la plata en mano y en efectivo eh, firman un recibo de sueldo que capaz que no es lo mismo y ahí bueno tienen el, al estar bancarizado y tener un depósito saben que cuál es el, el monto claro alguien que había resistencia de la parte patronal de, de esto o, o no lo cuando lo pidieron salió rápido no, no nunca sale. ¿no? Uh -huh. Por eso le estaba diciendo que es un arduo trabajo de, claro. de los compañeros que están en la CNTA eh, de, de parte del gremio, porque la verdad que tengo que que destacar el trabajo de mis compañeros, de Carlos Figueroa, que es a nivel nacional, uh -huh. eh, de Jerónimo Pérez y, y de Cañete Sebastián, que tienen una tarea muy importante para para hacer también eh, lo que se lo que salió es que ninguna actividad regional puede estar por bajo del jornal de eh, lo que sería la compensación económica que tuvimos hace muy poco que es lo más importante que quería destacarte nosotros estuvimos una un, un ahora hace muy poquito una semana y media salió la recomposición salarial que llegamos a un acuerdo del 55%, así que bueno eso también es para es para destacar ahí también fue un trabajo muy muy importante de los compañeros y llegamos a un acuerdo del 55% con eh, para todo es el personal permanente de un 15% en noviembre 13% en diciembre 13% en enero y 14 en febrero con esta con estos porcentajes estamos llegando durante Eh, la gestión que, que, que tiene nuestro compañero eh, secretario general José Boitenco ya lleva durante... Es la gestión de él, están, estamos llegando casi a un 530% de, de aumento en un año. ¿En un año? En un año. Ah, mirá. Entonces, para destacar, nosotros en el año pasado, en mediados de julio, el sueldo de un empleado rural estaba en 60.000 60, pesos. Claro, y muy... bueno muy bajo. Y estamos sí, muy bajo, muy bajo, veníamos. Venían, lamentablemente sí. no tuvimos un cambio los compañeros que hoy están trabajando en, en la las CNTA son compañeros de la nueva de la del de la nueva de la nueva de la nueva secretariada que eh, es para destacar esta eh. este acuerdo y esta esta cantidad, esta recomposición salarial que vamos a seguir trabajando, por supuesto. Así que Eh, Adriana, te consulto, eh, es uno de los sectores que donde más trabajo informal hay, eh, ¿se está haciendo algo con eso? Eh... Estamos haciendo una campaña nacional de, mm. eh, sí, de, de para la registración, sí. así que en todo el país estamos presente UATRE haciendo incluso eh, antes de ayer, mis compañeros acá, el delegado provincial, y, y llevó a cabo dos inspecciones en la zona de Conelo, encontrando en un campo tres trabajadores, uno no registrado, y, eh, y lamentablemente en otro campo vecino, con un con explotación laboral, una persona de 65 años, analfabeta, y bueno, eso lo encontramos en, en todo el país. Eh, cada vez que se hacen este tipo de controles, ¿encuentran trabajo no registrado bueno, o lo que más grave? Sí, sí, no, pero, es... Mira, lo, el número que, que estamos teniendo a nivel nacional, sabemos que hay un 70% de trabajadores que están no registrados 70% 70% ah. Sí. Ah. Sí, sí, por eso sí. la campaña a nivel nacional de salir y a, a hacer la registración, obviamente esto es en conjunto con Renatre ah. para el Registro Nacional de Trabajadores en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación eh, el, el, el la Secretaría acá de Trabajo de, de la provincia y eh, la, el Comité de Trata y la, la Policía de Rural. Eh, Adriana, te, y te consulto, ¿qué puede llegar a pasar a partir del 10 de diciembre eh, en el país? Eh, bueno, a partir ah, de estamos, estos... Sí, digo, estamos eh, muy... ¿Estos programas pueden llegar a desaparecer o no? Y el, yo, por la, la preocupación, es, es el acompañamiento es del Ministerio de Trabajo, ¿no? Claro. Eh, mm. nacional sí. por supuesto que sabemos que desde de acá de parte de, de la provincia nosotros hemos tenido eh, hemos tenido reuniones con con Marcelo pero con el secretario de trabajo mm. tenemos el acompañamiento pero bueno la, acá la incertidumbre es nosotros en febrero tenemos también la eh, el, la para otra vez hacer eh, en negociación de, de la recomposición salarial y bueno mm. y ahí está la preocupación, ¿no? Sí. Porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar de parte de, de, de del Ministerio o ya Secretaría, creo que ya sería Secretaría de, de Trabajo de la Nación. Sí, sí, le van a bajar el rango eh, el Ministerio y Exacto. las paritarias no se sabe si van a ser libres, como sí. venían siendo. Exactamente, sí. así que bueno. Bueno, ¿sabes? así que están con la, con la misma preocupación que estamos todos y todas. Con Bien. la misma preocupación de todos, pero bueno, ocupándonos y por supuesto estando donde tenemos que estar, en, en, en el campo, eh, junto a los trabajadores y trabajadoras de, y las y sus familias. Mm. Yo justamente ahora, en un ratito, estoy yendo a la escuela agrotécnica, donde van a recibir, eh, por un convenio que nosotros firmamos con el Ministerio de, de Educación, eh, un kit de tecnológico con un proyector y demás, que esto lo estamos haciendo en todo el país. así que Y, y por la tarde, yendo a la escuelita de Chapalcó, Eh, me acerqué el lunes a llevar utilidades escolares, delantares, porque los nenes ahora tienen la fiestita de fin de año y bueno, sabemos que los delantares uh -huh. llegan con lo justo y bueno justo yo me acerqué el lunes y estaba el tema de los incendios incendio, claro, que eh, que evacuar, sartos, estaba sí. justo evacuando así que nos invitaron hoy a la tarde a participar de los festejos de cumpleaños y vamos a estar acompañando a las escuelas y que también no, nos preocupa y nos ocupa eh, estar acompañando a, a la educación y, y mucho más a la educación rural ¿no? claro. de las escuelas rurales bien Adriana, eh, gracias por el panorama eh, que nos has trazado muchas gracias, eh. muchas gracias a ustedes